Sí, hola, buenos días. Soy Eduardo Japes, entrenador de Argentino de Junín. Y con respecto a la pregunta que me haces, está claro que nosotros pertenecemos a, a un estamento que es CODITEP. Por lo tanto, estamos eh, sabiendo todas las condiciones de exigencia que tenemos que tener para tener una licencia ya sea TNA y, o Liga A en este caso. Eh, como entrenador principal y como asistente técnico. Entonces, me parece que no solo los entrenadores, sino los asistentes técnicos tenemos que estar regidos por, por ese estamento. Por lo tanto, hay un cumplimiento y un deber que nosotros lo tenemos y nos debemos a CODITEP. Y me parece que la palabra autorizada es CODITEP y me parece que se explayó. Por lo tanto, debemos acatar y lo que dice nuestro estamento. Así que, bueno, ese es muy concreto lo que, lo que pienso sobre el caso del entrenador. Abrazo.